cosas, eh, porque ha hecho muchísimas campañas, ha gestionado realmente muchísimas actividades para que la ciudad de Olavarría, la población de la ciudad de Olavarría, tenga eh, otra calidad de vida. Lo vamos a saludar ya, el doctor Raúl Pitarque. ¿Cómo le va, Raúl? Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, muy amable por tantos elogios. Me parece bien que haya una vuelta, digo, cuando uno ha trabajado y tanto en este sentido. Si hablamos de Raúl Pitarque, sin duda es que hablamos de tabaco y de cuánto podemos hacer para prevenir enfermedades como esta, como el cáncer, doctor. Así es, eh, ayer eh, contábamos este, que en Olavarría casi la, la cuarta parte de la población que muere todos los años, es decir, cerca de 225 personas, justo, 225 personas han muerto el año pasado por cáncer. Y bueno, toda la información dice hoy, como usted tendrá en su mesa, que el 40% de ellos son prevenibles. Uh -huh. Fundamentalmente el tabaco, fundamentalmente el tabaco, Y la detección temprana, porque cuando uno se hace los análisis en salud, no cuando tiene dolores o no cuando está enfermo, eh, se podrían evitar cuántos cánceres de mama, sobre todo, o cuántos cánceres de cuello, de útero, a través del Papa Nicolau. Uh -huh. este, y bueno, todas esas otras cosas que, que uno sabe, como la exposición excesiva al sol, una alimentación variada, actividad física... El sobrepeso, que es la gran epidemia de este siglo, mire, este, el tabaco y el sobrepeso van de la mano en convertirse... Lo, las grandes epidemias de este siglo. ¿eh? Uh -huh. Doctor, nosotros comentábamos precisamente estos aspectos que hacen eh, o contribuyen a, a una probable formación de cáncer en alguna parte de nuestro cuerpo y yo decía, seguramente usted, al oyente ¿no? cuando me está escuchando dice, sí, ya lo sé eh, el consumo excesivo de, de comidas que no son saludables eh, obviamente el, el hábito de fumar eh, usted sabe, le decía al oyente que eh, con estas cuestiones corre peligro su salud y puede ser una persona probable de padecer cáncer. El tema es cambiar esa actitud que tenemos frente a esta información, hacer algo con esa información, ¿no? El tema es que tenemos una, una civilización, una sociedad que ha sido y está siendo regida por la publicidad y generalmente de las empresas. Entonces, acá lo importante es el rol del Estado. Porque si las empresas dicen que tomemos todas las bebidas azucaradas, habidas y por haber, Si dice que comamos cualquier tipo de galletitas que son las que tienen más ácidos trans este, o, o más colesterol. Si nos dicen que comemos la, la super hamburguesa no sé cuánto. Uh -huh. este, y esta es el, este, la alimentación que permitimos. Y sobre todo en las escuelas, sobre todo en los jardines y en las escuelas. donde Estamos educando en el aula a los chicos qué es lo bueno y salen y van al kiosco y compran lo que no es bueno. Evidentemente eh, el Estado tiene un rol que cumplir. Yo creo que aquí el municipio ha tomado algunas medidas de salud pública que son, yo creo que ejecutadas y controladas y seguidas este, correctamente a lo largo del tiempo no van a dar muy buenos resultados. Uh -huh. Bien, ya en ese sentido se ha hecho mucho en cuanto a disposiciones eh, para no fumar en, en lugares cerrados Inclusive en, en eventos como fiestas, por ejemplo Pero esta suma más porque cuando hablamos de kioscos saludables, por ejemplo en las escuelas Hace mucho nuestros chicos, doctor, ¿no? Mire, eh, eh, las caries que tienen los chicos en las escuelas generalmente han causado por los caramelos masticables Y muchas veces se hacen obras a partir de eso, a partir de lo que se recauda en los kioscos. Y esto posiblemente a alguno no le guste demasiado, pero se educa a nuestros chicos, se los educa este, con, no solo con conocimiento, sino con actitudes. Y bueno, tenemos que empezar a pensar que ni determinados alimentos este, envasados, como las salchichas, son buenas este, eh, en forma diaria y permanente, uh -huh. ¿eh? Eh, ni todas las bebidas azucaradas son buenas, ni los caramelos masticables, y, y empezar a rotar lentamente hacia una alimentación que sea lo más saludable posible. Mire, le cuento una estadística que hizo la Secretaría de Salud, que me contaba la doctora Montañe días pasados. El 40% de los chicos menores de 4 años de las eh, controlados en Olavarría tienen sobrepeso. ¿Qué le parece a usted? Es muchísimo, ¿eh? ¿Eh? Uh -huh. ¿Y, y eso no habla de calidad de comida, bien digo, de, de alimentos, de alimentación. No, para nada. Eso es riesgo a, a, a corto plazo de presión alta, de diabetes, de, bueno, todas las cosas que uno ya ha repetido tantas veces, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sin dudas. Eh, bueno, entre otras cuestiones que ustedes eh, junto con el municipio han encarado, eh, han encarado estas medidas que ayer comunicaban, eh, hay otras que también son interesantes. ¿Qué es esta creación del sistema de registro de cánceres, doctor? Bueno, porque en Olavarría o en la, mayoría de las partes, en, la, en la mayor parte del país lo que se registra es mortalidad, es decir, cuántos se murieron y de qué. Uh -huh. Pero por cada uno que se muere hay cuatro, cinco, depende, o hasta ocho personas vivas viviendo con cáncer. Entonces, muchas veces los cánceres de los más frecuentes en la mortalidad no son los más frecuentes habituales en que, que sufre la gente. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Usted sabe que el, los que sufren cáncer de pulmón generalmente tienen, un, en términos de vida, sobrevida es bastante pobre, muy poco. Entonces, eh, los 37 que murieron el año pasado, eh, posiblemente hayan sufrido esta enfermedad muy poco tiempo. Sin embargo, el cáncer de mama, el, los, algunos cánceres digestivos, quizás viven 10, 15 o 20 años con la enfermedad, o muchos más, y muchísimos se han curado. Bueno, nosotros queremos saber eso, eh, cuántos están sufriendo la enfermedad, uh -huh. porque eso nos va a permitir este, aportar otra herramienta de prevención, porque no es lo mismo detectar el cáncer de mama en estadio temprano, en estadio intermedio o en estadio avanzado. Entonces, queremos que todos los que se detecten sea en etapa absolutamente temprana, porque eso da la posibilidad de curación. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eh, además de recordar este dato, que 4 de cada 10 son prevenibles de, de los cánceres, en muchas, en muchas ocasiones, eh, como usted dice, si se los toma a tiempo, eh, pueden, el final no tiene que ser ese desenlace fatal que todo el mundo relaciona con el cáncer, ¿no? No, y tenemos que empezar a hablar del cáncer. El cáncer no es malo, el cáncer es una enfermedad como otra, se puede prevenir, se puede tratar correctamente, hay muchísimos tratamientos que prolongan la sobrevida con muy buena calidad de vida, eh, muchas veces el miedo y el no hablarlo y, eh, como si fuera una enfermedad contagiosa o como si fuera bueno, en realidad este Hablamos en voz baja cuando hablamos de cáncer. Uh -huh. Hay otras enfermedades en la, en la vida real que son tanto más graves como el cáncer y que no tienen tanta prensa. Uh -huh. ¿Es más un miedo a la propia enfermedad eh, que al, al resto de, de la sociedad? Digo, ¿lo que pueda decir la gente? O, o esa, esa, a ver, eh, ese pensamiento simultáneo que tiene alguien cuando se entera que una persona tiene cáncer, bueno, esa persona fallece. ¿A, eh, ¿a qué se le tiene miedo? Esa es la asociación. El sufrimiento, por un lado... Uh -huh. Y la asociación, eh, cáncer es sinónimo de muerte. Y no es verdad. En la encuesta que hicimos, nosotros hicimos una encuesta en la rural, estuvimos con la escuela y el municipio juntos haciendo un stand, y hacíamos una encuesta y le preguntábamos a la gente con qué palabra la asociaba a cáncer. Bueno, abrumadora mayoría, con, con miedo, con dolor y con muerte. En realidad este, han cambiado muchísimo los tratamientos, no necesariamente tiene que haber dolor, hay muchos avances en esas terapias, eh, no necesariamente tiene que haber sufrimiento y no necesariamente muerte. Eh, tenemos infinidad de casos de curación, 100%. Uh -huh. Bien. Eh, doctor, otro tema que queremos abordar con usted eh, usted entra, está trabajando en este programa en este proyecto de promoción de la cesación tabáquica asistida por médicos yo hoy cuando hablaba de, de lo saludable que es dejar de fumar eh, yo decía, uno entiende que no es fácil, cuando hablamos por ahí hablamos desde el no fumador eh, pero sabemos que la situación que a veces padece una persona que fuma y mucho más desde hace mucho tiempo, es difícil a la hora de dejar el cigarrillo, bueno con la La compañía médica, eh, con el asesoramiento, con la información que le pueden brindar profesionales, eh, se puede lograr, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eh, es difícil, es una adicción, es una enfermedad, como, como toda enfermedad adictiva, muy compleja. Eh, no es solo física por dependencia de nicotina, sino tiene una gran dependencia psicológica. Es una enfermedad que está considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad mental, la adicción al tabaco. Uh -huh. eh, pero se puede. Se puede, este, los médicos necesitamos, y los médicos y todos los agentes de salud en particular, ¿no? Farmacéuticos, este, odontólogos, bioquímicos, este, tenemos la necesidad de capacitarnos y de formarnos porque eh, podemos ayudar. Generalmente cuando un fumador pide ayuda eh, pasa en términos generales que uno no sabe qué hacer. Eh, porque no tiene herramienta, porque no ha sido incluido en las currículas universitarias. Uh -huh. eh, Ahora se está empezando en estos últimos años a, incurrir, a incluir la, las adicciones en las, en las enseñanzas universitarias. Si no, no existía. Nos hemos formado después de habernos recibido y, y más o menos. Así que este, este es un esfuerzo más el que hace la investigación, es en eh, instrumentar distintos tipos de técnicas para ver si se mejora el tratamiento en, en los médicos que se van a capacitar. Ajá. Bien. Eh, doctor, como siempre, le agradecemos su tiempo, la información que nos brinda y, por cierto, el trabajo que usted...